escuelas Los docentes, los docentes, problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que los dos brazos, en hueso, un Frente a la suerte de tres meses, tres meses de vacaciones, a los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Los gerutos, el pueblo de Burundi, sigue aguantando.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 la peluca de sarmiento zona sur una mirada de la peluca de sarmiento zona sur una mirada de educadores sobre la educación, educación. Muy buenos días, estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Mariana. Buen día. Bueno, hoy acompañados en silencio acá, Agustín, que sí. no, no va a hablar, pero nos está acompañando. No provoques porque... Es no, no provoco mejor. <risa> este, nada, una hermosa mañana más de sábado. La última, decíamos, eh, ahí por Domingo Peluca, por Facebook del programa en vivo. Pero bueno, dejaremos algunas cositas grabadas. De alguna manera vamos a ir compartiendo. Eh, nada, Nacho anda anda de gira. Anda de gira. Anda anda de gira <ríe> <ríe> bueno, sí se fue a Brás, se fue a con la familia, aprovechar, le mandamos un saludo, que siempre está unos cuantos, sí, unos cuantos aprovechaban para darse una escapadita nada, al cerquita. ganas, a mí no me faltaron, eh. claro, bueno, yo hice la escapadita al patio. sí, claro, yo también. la pelo pincho, llámela pelo pincho. yo a de la maca paraguaya hasta ahí llegué. no, sí, sí, la pelo pincho, maten abajo de la higuera. genial. sí, el momento ideal. Sí, sí. Yo ya estoy de, mentalmente de vacaciones. Tengo horarios, tengo que cumplir, pero mentalmente de vacaciones. Así que... Bueno, pero es un poco lo que nos pasa a todos los docentes, que una vez que terminamos la, eh, la vorágine de preparar clase, corregir y todo eso, nos quedan las mesas, ya medio que bajamos la guardia. Es como que entregas la planilla y ya está, ya arrancaste. Y bueno, ahora, ahora que laburen ellos, yo les tomo y examen, sí. veo que va sí. a ver qué pasó. Yo, yo me relajo ahí. A ver, hay que cumplir horario y demás, pero bueno. Quiero contar el sábado pasado estuve en la muestra. le quiero mandar un saludo también a los chicos de la muestra en la media 2. sí, eh, que participaron en la muestra. Quiero decir, re, re linda, pero colmó las expectativas. Muestra en de, la qué? Muestra de eh, actividades del año, de gimnasia artística y después de patios abiertos. Uh -huh. La profe que coordinó los patios abiertos, precioso. Lo hicieron en la casa de la cultura. La verdad que algunos podrían decirse que hasta profesionales del arte. Hubo muestra qué lindo. de re lindo, re lindo. Eh, teatro, piano, violín, eh, canto, eh, bueno, gimnasia artística. Las chicas bailaron un montón. La verdad que hermosísimo. Muy, muy lindo. Les mando un saludo a todos eh, y a todas las chicas que estén escuchando y a la profe Paula también, una genia. Bueno, y es entonces sí, esta etapa de, de cierres, de muchos cierres que ya se hicieron, ¿no? Porque hay muchas escuelas, sobre todo en las primarias, que ya hicieron casi todo. Por ahí falta alguna entrega de boletín, alguna cuestión más formal, pero en las primarias, por lo general, los actos... Eh, ya se hicieron, ahí andaban dando vueltas fotos, videitos de, de hijos y alumnos disfrazados y esas cosas este, entonces nos queda más que nada en secundaria las mesas y, y también las, eh, las entregas de medalla para los sextos uh -huh. y para los, los terceros de adultos, por ejemplo no me tocó ninguna entrega de medalla este año a estoy en sí. años chiquititos por primera vez a mí me tocaron me tocó un bachillerato de adultos en realidad dos bachillatos de adultos Y un sexto de, de sociales que recién ahora, esta semana, así que todavía ese no lo hicimos. Recién a mediados de semana vamos a tener la entrega de medallas. Son los momentos emotivos del año, eso, para lo, no sé, por lo menos para mí. Son muy, muy sí, emotivos. Sí, sí, sí. Son muy lindos Sí, porque aparte esto del esfuerzo de tanto tiempo y algo que comentábamos fuera de micrófono el tema del de cambio de etapa, uh -huh. ¿no? Y, y en el caso de los adolescentes, esto de eh, cambiar de etapa no, no es como cuando cambias de año se viene otra cosa, o se viene la posibilidad de, y hay una expectativa, y eso es muy emotivo, sí, y algo que sí. es desconocido, saltar, ¿no? A y, la, pero, ¿sí? eh, el salto es grandísimo, porque vos, eh, hablando con los chicos eh, de sexto, eh, a la tarde con los adultos te pasan otras cosas, pero con los pibes de sexto, sí. prácticamente todo su, todo su recuerdo pasa por la familia y... La institución o escolar. Jardín, jardín preescolar, primario, secundario, es decir, tienen 18 años, deben haber pasado 15 por lo menos, o, o, Un o más a veces, sí. En, en la institución escolar. Entonces ahí se corta y entonces ahí vienen. Discutíamos con los chicos el otro día, que estuvo una discusión, sobre, bueno, en otra época, uno, cuando nos recibimos nosotros, cuál era el, el ideario, el, el mandato social. Y. Familia, casa, Ay, auto, sí. hijos, eh, trabajo, seguir estudiando. Eh, digamos, una cosa muy fea, digamos. Pero era eso. Densa, sí, sí. Muy densa, muy difícil. Eh, muy estructurada. Sí, muy y fea en el sentido de que era una exigencia social. Claro. Esa eh, esa, o tenías algunas. Y eso es el combo, digamos. El combo que se te cae en la cabeza y quedamos visto como una responsabilidad. En otro momento, hoy me parece que lo toman más relajado los tibes eso está bueno eh, y, y por otro lado eh, por eso tanto el cambio no uh -huh. y por otro lado los, los, los adultos ya lo viven de otra forma los que van eh, están terminando, cerrando bachillerato de adultos claro, por pues eso ya está ya empezaron a transitar eso eh, con sus idas y vueltas y con todas sus complejidades entonces se quieren sacar la escuela del claro. en cambio hay una especie de en eh, los chicos de sexto de eh, añoranza de bueno, los amigos, eh, la, los buenos momentos de la escuela. Es un salto muy importante porque salgo a lo, a lo desconocido, digamos. Y uno sabe que es muy. No sé, me recuerdo algo memoria emotiva, ¿no? De hace muchos años. Este, esto de entrar en un mundo en que uno no conoce todavía, pero que sabe que va a ser complejo y, y que no es lo que uno ya vivió, ¿no? Uno está cómodo en, el, en ese espacio de. Yo me sentía muy cómodo en la escuela y con mis compañeros, mis amigos. La, la protección de papá y mamá yo sabía que terminaba la escuela y yo ya no estaba estado más me, tengo esa sensación todavía eh, que lo que viene es muy lindo después, yo siempre se los digo a los pibes es lindo, es lindo igual, es más complicado pero es, es lindo igual eh, pero es, es un momento más, para mí me parece clave Así, claro, o sea, claro, bueno, uno los conoce a los chicos que Que se van recibiendo y sabes que cada uno tiene una realidad diferente, ¿no? Este, esto de que hay pibes jovencitos por ahí que son papás o que ya están laburando mientras hacen la secundaria. Entonces la perspectiva de lo que va a pasar después de la escuela es una. Uh -huh. Y por ahí aquel que eh, está en esta situación de, bueno, voy probando qué me gusta porque todavía me bancan es otra... Pero más allá de eso, siempre hay una, una expectativa y una emoción muy grande. Muy y grande, está bueno verlos. Y te la contagian. Está bueno. Sí, eso, está, está bueno. Sí, es lindo. Es un periodo lindo. Bueno, vamos eh, a escuchar un poquito. Ah, los contactos. Los contactos. Sí, 4, 2, 3, los teléfonos. Los teléfonos. 4233-4848, 4233-5560. Por el Face nos pueden encontrar como Domingo Peluca. Y a Twitter. El Twitter por eh, la peluca MB. Ah, bueno, el H Y nos acordamos, nos acordamos. <ríe> Último programa. Muy bien, este, último programa en vivo. Vamos a escuchar el, el sueño del jinete de Sky dicen. Bueno, eh, tal vez en la semana hayan escuchado o leído algo sobre las evaluaciones PISA. Eh, es que estuvieron en el resultado de las, las pruebas PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que refleja un ranking de eh, los niveles en los diferentes países, de diferentes países que hacen esta evaluación. Eh, Sputnik, el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, comentó acerca de, acerca de esto, que es un ranking de quién hizo mejor y peor las cosas, como un concurso de belleza de la pedagogía. El 6 de diciembre se difundieron los últimos resultados de las pruebas PISA, un sistema estandarizado para evaluar los conocimientos de estudiantes de 15 años, aplicado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y se reactualizaron eh, las polémicas. Los entre los 72 países que participan de estas evaluaciones, los latinoamericanos son Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, México, Perú, Uruguay y Puerto Rico. Y bueno, y hubo también se vienen realizando en Argentina y hubo este, algunas situaciones alrededor. situaciones polémicas? Sí. sí. Bueno, en nuestro país fueron 6.349 chicos de 15 años que hicieron la evaluación en eh, septiembre del año pasado, septiembre de 2015. Perdón, que aparte es una evaluación que el gobierno paga. Exacto, que se hace desde el año 2000, eh, cada tres años, ¿no? este, organizada por la, por la OCDE, como decíamos, eh, Sabri recién. La última se hizo en septiembre del 2015 y estallaron las polémicas porque las, los resultados que se dan, como me dijiste vos, ¿no? si se dan a conocer ahora, la Argentina queda fuera. Y la pregunta es: ¿por qué queda fuera? ¿no? Que es la gran discusión que habrán visto esta semana en ¿eh? muchos medios. Según a quién se le dé el micrófono, vamos a encontrar una u otra cosa. Perdón, Mariana, ¿queda fuera que decir que se hizo la evaluación y no se publican sus resultados? Exacto, porque según la OCDE no hay un parámetro anterior para poder comparar, que es una de las críticas que le vamos a hacer a la evaluación, ¿eh? porque esta evaluación tiene muchísimas cosas eh, para criticar y para tener en cuenta. ¿Qué es lo que dijo el ministro Bullrich, teniendo en cuenta que la evaluación se hace eh, en la gestión anterior, la gestión kirchnerista? El ministro Bullrich, del que ya conocemos bastante, que nos escuchó el sábado pasado, dijo que, eh, bueno, se manipularon los resultados, que el gobierno anterior manipuló los resultados. Él dice, la mala educación es hacer malas cosas, dijo esta semana en algún medio televisivo, o en alguna conferencia de prensa, creo que salió en la tele. Trabajamos, desde que asumió el presidente Macri, en el compromiso de la verdad. ver. El mensaje fue, en realidad, si uno escuchaba sobre esa campana, eh, bueno, el gobierno aquí, el generalista anterior, manipuló la, la información, que también en Canal 13 eh, uh -huh. salió esto así, yo la primera noticia que escuché fue muy tempranito en la mañana, esta idea, ¿no? El gobierno anterior manipuló los, las, la cantidad de escuelas, era la idea que circulaba, por lo tanto no se pudieron comparar y quedamos afuera, qué vergüenza. Esa era la, la idea inicial. A lo que Sileoni, el ministro de Educación de la gestión anterior, contestó también eh, a, su, a su manera, digamos, digamos vamos a escuchar la, la, la campana de la vereda enfrente, diciendo que en realidad no hubo manipulación, dice él, sino que a partir de la última reforma educativa y de los cambios, y bueno, los que estamos en educación sabemos que las escuelas han cambiado de número, que sean, hay escuelas conformadas, hay escuelas que aún no lo son, recordarán los que no están en educación pero que hace unos años había, existía el polimodal, ¿no? Claro. En el país hay escuelas de secundarias de 5 años, otras de 6 años. El alumno de 15 años, que es el que hizo esta evaluación, en algunos lugares está en tercero, en otros en segundo, con diferentes programas. Exacto. Todo eso Recordando que, no se en que este tipo de situaciones depende de las provincias y ya no de la nación hace muchos años. Bueno, dice el, mini, el exministro Sileoni que por estas modificaciones de los últimos años, algunos. Eh, eh, han cambiado muchas las escuelas de los alumnos participantes en la evaluación por lo tanto al querer comparar la cantidad de escuelas con la de la última evaluación que fue en el 2012 los números no cerraban y que no hubo manipulación esa fue la gran discusión este, de las dos campanas digamos eh, participantes eh, el, el motivo digamos por el que la argentina queda fuera de la, la obtención de los resultados de esta evaluación. Ahora lo que a mí me parece que se dejó de lado en el debate es qué es esta evaluación, ¿no? O sea, qué busca la evaluación. Primero y principal es una evaluación que se hace en 72 países del mundo, entre 72 y 75 países del mundo, de muchísimas regiones muy variadas, eh, y que es una evaluación primero y principal estandarizada. Sí, otra vez, ¿no? Ya habíamos hablado largo del problema, el problema de tomar una evaluación estandarizada. Nosotros lo hablamos con en relación al operativo Aprender hace unas semanas diciendo el problema de tomar la misma evaluación en todas las provincias uh -huh. y acá imagínense cuál es el problema si tomamos la misma evaluación o el mismo tipo de evaluación en 72 países del mundo, claramente los resultados no van a ser muy serios. Para, um, para sumarle problemáticas, la escala de medición de esta evaluación no genera eh, ideas automáticas de mejoras o empeoramientos sino que solo sirve para comparar con otras regiones del mundo según los resultados numéricos que se han obtenido. Uh -huh. Por lo tanto, eh, también es muy relativo eh, sacar conclusiones de si se ha mejorado o se si ha empeorado determinada, determinada cuestión. Comparar mi número, Argentina, con el número que ha sacado, no sé yo, no sé, Singapur, eh, no sé si es muy, muy serio. Y además sabemos que son evaluaciones que se organizan alrededor de una lógica económica. ...que convierte a los estudiantes que participan en la evaluación... ...en potenciales capitales humanos... ...para tomar o para descartar, digamos... ...según las expectativas de rendimiento y competitividad... Que, vayan, ...que se vayan adquiriendo con esas evaluaciones... ...por lo tanto... ...fue un tema de debate muy importante... ...para mi gusto ha participado en el debate... ...mucha gente que no sabe demasiado de educación... Sí. ...no sé si opinan lo mismo o han sí. visto en la semana... ...mucha gente que ha opinado pero sin saber demasiado... Y me, nos parecía esta semana, bueno, traer por lo menos las dos campanas, ¿no? La del actual ministro y el eh, ministro anterior. Y también las críticas que me parece que son importantes hacer. Sí, yo al respecto escuché de Adriana Puigros, pedagoga y que ha tenido cargos en el gobierno y demás. Dijo que el gobierno argentino fue el que pidió que se sacara a la Argentina de los resultados de las evaluaciones PISA eh, que, que hizo la OCDE. Eh, porque no coincidían los resultados con lo que esperaba el gobierno, como que los resultados habrían sido mejor de lo que esperaba el gobierno del PRO. Además es lo que dijo Adriana Pudros. En una nota de Clarín en la semana salió algo así muy encubierto atrás de un título de esos rimbombantes que, plantean, ¿no? eh, que planteaban, podemos deducir, si alguien no lo ha visto, pero se lo puede buscar, el título del gobierno anterior manipuló los resultados, ¿no? Eh, en la nota, muy escondido dentro de la nota, la, eh, el diario Clarín daba a entender que posiblemente hubiera habido alguna mejora en, la no recuerdo si matemática en matemáticas o en lengua, no, alguna mejora así, pero que, bueno, dada la manipulación de los datos, no se podía tener en cuenta como algo válido. Sí, sí. En, en realidad lo que se manipula es eh, los, los resultados en el sentido de que Se utiliza políticamente eso para justificar... Sí. Eh, pues ese es en realidad el objetivo concreto de este tipo de cosas. Eh, que es un, se, se suelen usar en las empresas también como para medir estados de situación. Entonces después se toman decisiones sobre ese estado de situación. El tema que con estas particularidades que tiene que se comparan un montón de, de países distintos con los, mismos, eh, con los mismos criterios. Sin tener en cuenta las realidades concretas de cada uno... Después el, el, el, el ministro, por ejemplo, que la, la semana pasada trabajamos, que basta de diagnósticos, ya tenemos los resultados, hay que ir por este lado. exacto Y si obtienen los resultados de ahí, eh, de eh, experiencias como esta, bueno, bastante problemática se vuelve la situación. Eh, y después, eh, también se utiliza para la disputa política. Porque uno de los resultados que sí es... Eh, es eh, se mencionó esta semana es que en la capital se mejoró. Entonces, sí. mira qué cosa, que justamente a nivel nacional queda, la Argentina queda fuera y a, y a nivel eh, distrital en la ciudad de Buenos Aires se mejoró. Entonces, ese dato comparado con lo otro se utiliza políticamente para hablarlo mal y pronto, para tirarle mierda al gobierno anterior y resaltar la política educativa de este gobierno. Sí, en el medio están los pibes. Exacto. Estamos los docentes que seguimos con, una, con la situación que venimos comentando constantemente ¿Es? y estos resultados que se usan, así como decís Víctor vos, para el partido, el Exacto. partido entre uno y otros, y nosotros que seguimos laburando en tremendas condiciones. Sí, yo trabajo en Capital, hace ya prácticamente toda la, la gestión del, del PRO en Capital, eh, lo, lo trabajé, ahí sigo trabajando, y, y la verdad que puede haber algunas escuelas tradicionalmente buenas escuelas en capital que son las más céntricas o los, los colegios que dependen de la, de la Universidad de Buenos Aires etcétera etcétera pero después las, las escuelas del conurbano, si nos caen del conurbano perdón, del, de la periferia de lo que es capital eh, se caen a pedazos, tienen las mismas problemáticas que la provincia de Buenos Aires eh, es eh, crónica la, la falta de vacantes por, en, en, por ejemplo en jardines esto lo hablábamos la semana pasada uh -huh. Así que familias enteras sin, con los chicos sin haberse, eh, haber encontrado una vacante dentro de la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. sí, sí. así que bueno, todas estas cuestiones se, va, se vienen repitiendo con las pruebas pizza y todas estas cosas uh -huh. ahora, yo me preguntaría ¿es bueno o es malo que hace fuera de la, las pruebas pizza? Eh, es una buena pregunta pizza <risa> <risa> le dejamos picando la pregunta si es bueno o malo en base a, a todo esto que estuvimos hablando eh, Bueno, me parece que es para reflexionar y principalmente para no pescarse enseguida el primer título, el primer comentario que uno escucha, sino tratar de escuchar todas las versiones posibles. ¿eh? Bueno, ¿qué tal si escuchamos un poquito más de música? Le ponemos onda a la mañana. A ver qué tenemos por ahí, Javier.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 Póngase al día con su municipio. El Gobierno Municipal de San Vicente le ofrece una oportunidad fiscal única en el pago de tasas municipales, deuda administrativa y judicial, honorarios municipales, obtención y aprobación de planos, reducción en recargas, intereses y multas, facilidades de pago. Aproveche esta oportunidad única. Tiene tiempo hasta el 31 de diciembre. Acérquese y consulte en el Palacio Municipal, en el Centro Comunal Alejandro Col o en la Delegación Municipal Domcelar, Municipalidad de San Vicente. Vicenter Shopping Mall, más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotición, fábrica de somías, estilista, estudio jurídico, registro de las personas, reparación de celulares, bar y las mejores ofertas del supermercado El Faro. Vicenter Shopping Mall, Avenida Presidente Perón y Pampa, San Vicente. Fin de espacio publicitario.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 Es una biblioteca popular, un espacio donde hay mucha gente con ganas de motorizar la cultura. Y popular porque es para todos, creo. Uno ve la raza, no ve la edad, no ve nada. Que tiene que cumplir con su rol primario, que es de el libro, defender el libro, defender a los autores, me parece que darle espacio y hincapié a, la, a, a los autores argentinos y de Latinoamérica. Creo que son el, el latir del, del pueblo, de la comunidad en las que están insertas y somos nosotros los responsables de mantener ese latido permanentemente, principalmente creo en la, en la igualdad de oportunidades que nos dan las bibliotecas populares. Bueno, escuchamos algunos comentarios sobre qué es una biblioteca popular, más de uno habrá visitado en su vida una biblioteca popular y en realidad lo que está bueno siempre analizar es la importancia de la biblioteca popular. ¿no? Traíamos ahí varias, varios comentarios de varios lugares del, del país, eh, pero lo que nos interesa esta semana lamentablemente es un problema para las bibliotecas populares porque es el atraso de instituciones en la provincia de Buenos Aires. Sabemos, podemos deducir en realidad que eh, las bibliotecas populares necesitan renovarse todo el tiempo porque si no mueren. Y eh, tenemos un enorme problema en la provincia de Buenos Aires que es la no implementación de una ley que se sancionó la, el año pasado, en, en diciembre del 2015, pero que la gobernadora Vidal jamás la implementó. Por lo tanto no hay un respaldo económico para las bibliotecas uh -huh. populares serio, concreto. Eh, por lo tanto hubo una movilización el lunes pasado el lunes 5 de diciembre en La Plata para exigir la, regular, la regularización de esos pagos sabiendo que esta ley no está implementada por lo tanto no, hay, no había un respaldo serio eh, ¿cuál era el problema concretamente? atrasos reiterados en el pago de las subvenciones las subvenciones rondan los 8 mil pesos más o menos se supone que eso es el pago del salario del bibliotecario a cargo uh -huh. además está decir que eso no alcanza Para uh -huh. nada, por lo tanto, los bibliotecarios generalmente son monotributistas, se pagan sus aportes y demás, porque los 8.000 pesos también deberían ser destinados en, en parte a, a la renovación de la biblioteca y la actualización de la biblioteca. Dicen algunas de las bibliotecarias y responsables de bibliotecas populares que participaron en la manifestación del, del lunes pasado que hasta el mes de julio de este año no habían recibido ninguna subvención. Y a partir de julio empezaron a cobrar con atraso, ¿no? Es decir, con esos mil pesos de a poquitito. Y a, al día lunes eh, les debían cuatro meses. Una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de bibliotecas populares, estamos hablando de los espacios que acompañan la tarea de las escuelas y de tantas instituciones que se dedican a esto, ¿no? Bueno, la marcha quedó en, en el veremos. Eh, ya se habían realizado varias reuniones, por lo que decían los, los participantes en la marcha, en con, comisiones y secretarías y demás, pero nunca habían tenido una respuesta demasiado concreta. Y, bueno, veremos qué es lo que pasa con este, este, este problema de la, de la falta de, de cobro, ¿no? algo que no, no, no es tan difícil. En el país hay unas 2.000 bibliotecas populares, muchas de ellas las tenemos en la Provincia de Buenos Aires, de hecho en Long Jams o cualquiera de las localidades de Brown eh, más de uno habrá visitado una biblioteca popular o habrá pasado por la puerta y sabe que ahí está bueno, está bueno saber que están con esta problemática también podemos llevar la misma problemática lamentablemente a los docentes de fines II. ¿no? El, el programa Sabemos eh, de fines estuvieron en, están en la alerta y movilización hace bastante tiempo por falta de pago de los salarios El, los docentes con, con este, esta problemática entre otras, ahora les voy a contar se nuclea, nuclean sus reclamos a través del encuentro provincial de, del plan Fines II que exige la normalización del pago de los salarios y denuncian constantemente como sabemos, el estado de precarización laboral eh, en, en, este, en este plan el miércoles pasado, el 7 una comisión de este encuentro se convocó en La Plata ...a la espera del informe sobre precarización laboral, pago de salarios y condiciones de trabajo... Eh, ...solicitado por el diputado Guillermo Crane, del FIT. Ajá. Los trabajadores de la educación intentaron reunirse con el responsable de la dirección de adultos... ...que aparentemente les había prometido estar, pero no estaba en ese momento... Y se llevaron eh, una, una acta firmada de compromiso de volver a tener una reunión con él para ver si se resuelve el problema del pago de salarios, que en algunos casos llegaban a los tres meses adeudados. Entre tres y, dos y tres meses. Bueno, misteriosamente, al volver de la, man, de la manifestación, solamente tenían eh, depositado el incentivo. Al volver, aparentemente, llegaron los salarios eh, acreditados en el banco. Así que, bueno, exitosamente la marcha a la plata tuvo sus, sus consecuencias positivas, pero esperemos que no vuelva a suceder, que no sea necesario realizar una marcha cada vez que uno, una marcha, una manifestación, eh, digamos, este, hasta la plata, justamente para exigir lo que a uno le corresponde. Sí, que no se haga costumbre eso, sino que la costumbre sea lo que tiene que ser lógico, uno trabaja a fin de mes, al mes siguiente tiene que cobrar el sueldo y ya está. Exacto, ¿no? eh, si eso lo sumamos a la, la irregularidad en el pago que solemos tener, ...los que hacemos suplencias o provisionalidades en la escuela pública, la situación de salud, etcétera, etcétera... ...tenemos más lo que comentás, ¿no? de bibliotecas populares, pero una serie de, eh, de irregularidades en los pagos en general... ...en los que dependemos de, del Estado para nuestro sueldo, eh, bueno, nos muestra un poquito la situación que tenemos. Recordamos que el Plan Fines II es un plan de terminalidad de estudios secundarios... Eh, que se encuentra absolutamente precarizado, no solamente en los conocimientos porque se dan tiempos diferentes y eh, bueno, no, no se puede dar por lo general en un cuatrimestre, por ejemplo, lo que sea en el año eh, en la escuela eh, tradicional de adultos eh, pero también están absolutamente precarizados el trabajo del docente eh, que se encuentra por fuera del estatuto docente y por lo tanto no están parados eh, por una serie de logros que se conquistaron a lo largo del tiempo por los docentes. Concretamente, eh, un ejemplo de eso es la antigüedad, que no se reconoce, vos podés haber trabajado ya desde un programa que tiene seis años casi, me parece, si mal no recuerdo, eh, vos trabajaste bueno, desde el inicio, seis años en el, en el FINES y ahora empezás a trabajar en, la, en el sistema público y una escuela pública no, eh, común y no te reconocen nada de esos seis años. Ahora, eh, bueno, hace poquito hubo una serie de charlas eh, nada, con los inspectores de la rama de adultos, abierta para la gente que está trabajando en fines, en fines 2, porque eh, ahora van a pasar a eh, tener, conseguir el cargo a través de actos públicos, la gente de fines, en Secretaría de Inspección, Secretaría de Asuntos Docentes. Ahora, sad. Eh, la de Almirante Brown está en Adrogué, uh -huh. ahí enfrente a la plaza... Ah, la Plaza Brasa, la Plaza Brasa. Sí, de la de la escuela 1. Es decir, el sistema sería exactamente igual al que utilizamos los docentes que trabajamos en la escuela sí. pública tradicional. parecido, sí. Ajá. Se hicieron tres listados eh, que, bueno, tienen que ver con si tienes el título, si el título está en trámite, si no terminaste la carrera, así como nos pasa a los docentes de la escuela pública tradicional. Eh, sí. Recordemos que antes ah, también se eh, accedía al Plan Fines por un acto público, pero que era por proyecto. Claro. Y era mucho más amplio, digamos, eh, podías no tener título habilitante que igual si, eh, te aceptaban el proyecto y entrabas a trabajar en el Fines II. Sí, hay que recordar que el plan Fines también, eh, digamos, dentro de la precariedad de la que venimos hablando, también se eh, brinda en cualquier el espacio físico eh, disponible, son, incluso casas particulares, así que ahí también tenemos otro problema de precarización porque, bueno, eh, un aula puede parecer una pavada, pero en realidad es la, la disposición del aula... El, el espacio escuela, además, tiene una intención una vida un clara, claro. exacto. ¿no? Y está plagado de irregularidades y de cuestiones precarizadas que ahora se intentan institucionalizar con esto de pasar a tomar las horas a través de la SAD. Bien, que está bueno que pase a ser a través de la SAD, con un acto público que sea más claro, uh -huh. eh, pero que sigue estando por, def, por fuera del estatuto docente el trabajo y, por cierto, que hay cuestiones que quedan como libradas eh, como sea el tema de la antigüedad, que por ejemplo para el listado 1 y 2 no se toma en cuenta la antigüedad, siendo que hay docentes que ya trabajan hace, como decís vos, Víctor, 5 o 6 años por lo menos. Bueno, queda... Sí, sí. yo quería decir, recordar otra cuestión de que, eh, por, ¿por qué surge el plan fines y cómo fue utilizado por los distintos, estos, estos gobiernos, este y el anterior? Eh, por, por ejemplo, acá en Almirante Brón el tema de la, del ajuste en educación y la, la necesidad de crear nuevas escuelas fue generando, a medida que creció la población y a medida que también el, la escuela pública eh, tiene una gran cantidad de deserción fue generando la necesidad de escuela de adultos el tema que en vez de ir mejorando el, el, la rama de adultos, digamos, los CENS, los de adultos pues, eh, no voy a entrar en todas las críticas que se le hicieron, pero y, y, en vez de ir mejorando eso propusieron eh, y llevaron adelante una propuesta eh, muy lo, nosotros decimos precarizada bueno qué significa eso bueno que, con lo mínimo indispensable eh, en el sentido que bueno por ejemplo esto de las aulas la, hasta en bares se, dio, sí. se utilizó también políticamente porque se hacían unidades básicas por ejemplo en el gobierno anterior eh, de distintas organizaciones eh, Entonces, en vez de solucionar un problema Que era la rama de adultos Generaron toda una, una... Una serie un, de parches Sí, una serie de parches y una propuesta Que hay que tener muy en cuenta esto Por, por eso eh, eh, quería recordar el, esta situación Que eh, una, una propuesta precarizadora Pero de todo, en conjunto No solo del proceso educativo Sino también del trabajo docente eh, eh, de, toda, de todo lo que hace a a la situación áulica y que eso ahora se intenta meter dentro del sistema porque antes era un programa entonces históricamente nosotros no estábamos en contra de fines pero, no eh, pero marcábamos que era la única salida laboral que tenían cientos de compañeros, y compañeras eh, los profesorados, en general eh, los, los chicos que frente a esto de que no se generan nuevas escuelas no hay nuevos puestos de trabajo Entonces los pibes empezaban a trabajar. Hay muchísimos docentes trabajando en fines. Por eso. Uh -huh. Y entonces el fines vino a meter un parche de contra precarizador que ahora lo quieren meter dentro, deje, dejar de ser programa, lo quieren meter dentro del sistema, pero en las mismas condiciones. O sea, no solucionar la precarización total. Eh, que se Exactamente. Denso. Entonces eso es un problema muy grave que a veces, el, muchas veces el, el SUTEBA fue cómplice de esto, digamos. Eso, la celeste fue Apoyo, sí, Apoyo, yo me acuerdo porque esto no me lo contó nadie yo lo vi cuando se presentó en Almirante Brown con, eh, con eh, los inspectores de distintos distritos y vino Mari Sánchez en esa época porque dependía de cuando se inició de desarrollo social uh -huh. entonces vino Manes que era en ese momento también el, el director de la rama de adultos y estaban todos los representantes de SUTEBA de Brown, de, de La Celeste ¿no? de, de Brown, de... Ministro de Esteban Echeverría de Florencio Varela, estaba toda, toda la muchachada y esto empezó con ellos digamos, ellos aceptaron eh, este, eh, este sistema precarizador del trabajo pero docente pero no solamente lo aceptan, sino que lo fomentan lo fomentan, fomentan, lo regentean en Florencio Varela acá también en Brown te digo, en la última charla, fue la semana pasada que dio eh, el inspector, los inspectores de la rama de adultos, explicando estos cambios que van a haber en los listados, habían Gente de SUTEBA, de la, de, de la conducción de SUTEBA, Brown, eh, de la Celeste, acompañando todo este proceso eh, en vez de estar haciendo la crítica a la situación tremenda en la que están trabajando los docentes y aprendiendo los alumnos de Plan Fines II. Eh, bueno, pero para aquellos que están en el sistema, eh, del 12 de diciembre al 19 de diciembre son las inscripciones en los listados en Secretaría de Asuntos Docentes de 8 a 12 horas y del 13 de febrero al 17 de febrero va a ser la exhibición de los listados donde uno tiene que ver si aparece para después poder formar parte de los actos públicos y recuerden siempre que eh, si uno no aparece tiene que hacer eh, la denuncia y un periodo de reclamo eh, a los tribunales descentralizados correspondientes este periodo de reclamo va a ser del 13 eh, de febrero al 24 de febrero así que hay que fijarse si uno aparece después de haberse inscrito y hacer el reclamo si es que es necesario Bueno. bueno, sí, es como un temazo, denso. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Y hablando de temas, para cambiar un poquito la onda, podemos escuchar algo de música. Ellos vinieron, nos encubrieron, a encontraron y Dioses sé que danzan. Ellos vinieron.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 orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera la muerte grita tierra. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores, la historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. Las horas extras, papá, en este mundo somos todos iguales. Sí, falta. sí. Somos todos iguales. ¿Por qué no te dormís en vez de preocuparte por esas cosas? Si no me preocupo, solo preguntaba si somos iguales. Bueno, hasta mañana. Pero, ¿iguales a quién? ¿Quién? ¿La reconociste, Víctor? Mafalda. Mafalda. Trajimos un pedacito de Mafalda de los este, cortitos que se hicieron en la radio. Bah, a mí me gusta mucho más leerla y demás, pero en la radio es difícil, así que decidimos traerles hoy como para relajarnos un poquito, para recordarla también a Mafalda. Esta tira de, de, de Quino, de Juan Salvador, Lavado, Juan Salvador Lavado, creo que se llama Quino. Se me mezclaron los datos editada entre 1964 y 1973. ¿Sabías que apareció, eh, nació en realidad como un personaje de, de publicidad, más falta, no falta? Ah, no sabía. Sí, nació, eh, la empresa Tela le había encargado a, a Kino en su momento organizar un personajito ahí para unas publicidades. La condición era que tenía que empezar con la letra M el nombre, Y bueno, después fue por estas cosas de la vida tomando su independencia el personaje de Mafalda y hoy es la Mafalda que conocemos. ¿no? Traducida a más de 30 idiomas. Una barbaridad. Ha llegado a enormes par partes del mundo. Lo que trajimos recién es un cacharito chiquitito de uno de los 52 cortos que se hicieron a lo largo de los años en dos tandas: uno con audio y el otro a partir de, de, de, de, del dibujito, pero solo con sus, con sus señas sin, este, sin audio. Bueno, nos queríamos terminar el año recordándola y, y recordando a, sus, a los personajes también que la acompañaron, a Felipe nos ¿eh? recordaron a Felipe con sus dientes para afuera y su, sus características tan particulares Manolito también a mí es uno de los que más me gusta eh, bueno, Miguelito Guille, Libertad, Raquel, la mamá de Mafalda la verdad que es bueno retomarla y volver a leerla divina, no sé, me gusta sí, es genial, ¿no? solemos usarla a veces para eh, en el Facebook de la peluca Mafalda, sí, muy es muy buen recurso didáctico también. Eh, ¿No te sé, me... faltó un personaje? ¿Cuál? Susanita, ¿no? Susanita, Susanita, no puse a Susanita. Bueno, pero Susanita yo la doy como por obvia, ¿no? <risa> Susanita eh, eh, es ese personaje también que uno puede llevarla a las vecinas del barrio y dice, ay, acá tenemos unas tantas, ¿no? Una cosa <risa> muy interesante. Me, gracias por, por recordarla. No la puse en la lista, pero la tenía, la tenía siempre presente. También es uno de los personajes que más me gustan porque es uno de los personajes que uno más puede criticar y, y, ¿no? y, y, y también autoanalizarse con Susanita. Y bueno. Sí, aparte era muy un estereotipo de, de, de la época, ¿no? En la que surge Mafalda había muchas por uh -huh. ahí ahora eh, no tanto susanita claro, claro <risa> sí o las identificas muy rápido uh -huh. este, pero en, en aquella época era muy normal uh -huh. y entonces este personaje metido en la historieta de mafalda eh, te hacía reflexionar uh -huh. me parece que está muy bueno esto de, de la historieta como a, algo que te ayuda a reflexionar es más hace poco vi una eh, una serie sobre el eternauta eh, que ya tiene unos años, una serie argentina que se llama Últimas viñetas eh, nada, sobre el último periodo de Westerher en, antes de, de su asesinato y, y es muy interesante lo que plantea, son nada más que 13 capítulos, la recomiendo, es muy buena eh, y plantea esto, eh, con la necesidad de buscar en la historieta en, aqu en aquella época eh, que era algo que llegaba muy fácil a, a la gente, ¿no? de, de, de llegada rápida del hombre, en su momento decían, del hombre de a pie, o sea, de la gente laburante, común y corriente este, algo que por lo general se tomaban, al menos en ese momento, como un recurso de entretenimiento pero que al menos él y un grupo de, de, de gente, de historietistas, lo empiezan a utilizar como una manera de hacerte reflexionar ese hombre de a pie, esa persona común y corriente, que a partir de algo simple que puede leer en, en el pasar de un momento a otro eh, se queda reflexionando sobre las diferentes situaciones complejas uh -huh. pero que están pasadas de una forma muy simple y, y hasta graciosa a veces eh, Así que, bueno, sí, buenísimo, volvís bueno. a volver a la historieta sí, uh -huh, sí buenísimo. bueno, y para el, no sé, para el verano o para cuando quieran eh, quería recomendar un libro que vi hace poquito, se llama Las chicas son guerreras eh, de Vicente Fabú El, ah, no sé, no, me estoy equivocando porque hay dos libros que se llaman Las chicas son guerreras, pero el que yo quiero explicar es este, para niños, niñas y adolescentes de Irene Cívico y Sergio Parra con ilustraciones de Nuria Paricio eh, cuesta unos 126 pesos encontré, supongo que no debe haber variado para niños de, de 7 años a 12, 13, 14 eh... Y dice algo así como, han estado guardadas en el armario durante más tiempo de la cuenta. Hay millones de mujeres científicas, artistas, médicas, filósofas o exploradoras que han hecho que hoy el planeta Tierra sea menos cromañón. Ellas no están incluidas en la historia de los grandes personajes, a pesar de haberlo sido. Eran mujeres y por eso han sido relegadas a un lugar oscuro y sombrío. Este libro trae a 26 mujeres sorprendentes. Eh, y una de ellas es Nelly Blee que a finales del siglo XIX una novela que asombró al mundo que fue La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne este, en Estados Unidos llega el libro y una periodista llamada Nelly, eh, Nelly Blee quiso comprobar si los cálculos que había hecho Julio Verne eran ciertos y en 1889 con la eh, financiación del periódico, periódico donde trabajaba eh, el New York World, de, ¿eh? salió desde el puerto de Nueva York y hace la vuelta al mundo en menos tiempo. Eh, y, bueno, después hay otra mujer que también hace esta vuelta al mundo y se sacan apenas unas horas de diferencia. Y, bueno, explica un poco este personaje entre tantos otros, como el de Coco Chanel, Valentina Terescova. Lady Gaga, Frida Kahlo, Virginia Woolf, entre otras bueno. Que son hermosas, fascinantes Y que son este, por ahí un poco olvidadas O nombradas así nomás al pasar Y está bueno eh, tenerlas, trabajarlas, escucharlas Así que yo recomiendo como el libro para, para nuestros hijos, hijas o alumnos Para el verano está buenísimo Es re llevadero Qué bueno ¿Cómo se llama el libro, Sabrina? Que mujeres, mujeres? Las chicas son guerreras Después hay otro que se llama así Que es de Vicente Fawel eh, que explica el papel que ha, le tocó jugar a las mujeres en la música popular en las últimas décadas. Ese no lo leí, este otro sí, pero también es, se nota que es interesante. interesante. Buenísimo. Así que bueno, vamos a mandando unos saludos que ya son y 50, se nos, nos va quedando poco tiempo. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Dale, no Dale. me quiero olvidar porque después si no Dale. me matan de eh, María Amelia, ¿Eh? bueno de Ana y del enano jardinero que no lo solemos nombrar pero nos suele mandar, es un compañerazo este a Horacio Rosales también le mandamos también un saludo <risa> <risa> eh, a Vivi uh -huh. a Vivi sí eh, les mandamos un saludo a los jubilados del, del nuevo centro jubilados 21 de marzo ayer estuve ahí en la en la pachanga les mandamos un saludo a nuestros nuevos oyentes también bien muy eh. bien a Darí Sole a ever uh -huh. Al eh, crítico Darío Al crítico Darío, Darío <risa> sí, que dice que pasamos mucho Manucho Es mentira, pero bueno eh, A Ever, a docente de la media 2 A Juancito, de la media 4, que lo vimos ayer estuvo Ah, nos bueno Todavía está en la media 4, así que Bueno, lo todos los docentes que también del distrito nos escuchan o no Pero siempre tienen un espacio abierto en la radio Muy bien eh. Bueno, y a todos los oyentes que no conocemos Pero que también nos escuchan todos los sábados ¿eh? Un saludo grande y un gracias Buenísimo Bueno, y para seguir recomendando cositas para el verano eh, El 7, el miércoles Se estrenó una película que se llama La Tierra Roja Que es un film de Diego Martínez Vignati Sobre agrotóxicos, violencia e impunidad Filmado en Misiones Es una historia que gira en torno al drama De los agrotóxicos y los monocultivos eh, el, el drama que están provocando Actualmente entre los pobladores de la zona, eh, es una coproducción entre Argentina, Brasil y Bélgica porque la historia gira alrededor de eh, un capataz belga que tiene una, es parte de una empresa en Misiones ah, que talan la selva para plantar pinos, para producir papel eh, y en un momento se da cuenta de que él es nadie dentro de esa empresa Y, y que la empresa, lo, lo que está haciendo la empresa, con los pobladores, con los animales, con los recursos naturales en general, eh, y se empieza a cuestionar un montón de cosas. Y me pareció que estaba muy buena y que son esas cosas que puedes ver en el verano porque estás más relajado. Buenísima. Así que película Buenísimo. recomendada. Yo quiero recomendar una novelita cortita, costumbrista, si alguien quiere leer algo lindo e interesante este, este verano, Ser feliz era esto, una novela de Eduardo Sacheri, no es la más conocida y no es muy fácil de conseguir, pero sale nueva, hay que poner unos pesitos, pero sale nueva. La historia de Lucas, la historia de Sofía, un adulto que parece que tiene la vida ya solucionada, su trabajo, su pareja, su casa y demás. Sofía, una adolescente de 14 años que llega de la costa a conocer a Lucas en situación muy particular y a partir de ahí les cambia la vida a los dos no les quiero contar mucho más de eso pero es una novela que se lee muy rápido, muy llevadera para la playa, para la pileta, muy se bien. las recomiendo Bueno, y algo de agenda cultural de estos días el jueves 15 a las 7 de la tarde hay un concierto por la continuidad de los programas de orquestas y coros del Bicentenario, recordemos que eh, estas orquestas y coros han sufrido la falta de pago por meses y meses eh, Mainumbi y El Puente van a estar tocando Orquestas infantiles y juveniles de San Vicente y Alejandro Korn En Florida 1051 entre Jamaica y Guatemala En la EP número 8 de Alejandro Korn Con entrada libre y gratuita Después para hoy hay encuentro de tango en la Casa de la Cultura En Adrobé Festejando el Día Nacional del Tango Cantará Hernán Lucero También entrada libre y gratuita a partir de las 9 de la noche Que es un muchacho de Claypole Este, no lo he escuchado, pero me dijeron que es excelente Qué bueno. bueno Están invitados, si quieren hoy, a hacer algo de ese estilo Bueno, y nos ahora fuimos. sí nos, nos fuimos Nos fuimos Experience. hasta el año que viene Sí, nos seguirán escuchando con alguna cosita grabada y, Porque no los vamos a dejar abandonados Pero bueno, después, claro, más, más o menos los dejamos no abandonados nada. Sí. <risa> <risa> Pero nada, nos volvemos a, a, a escuchar más adelante Saludos para todos. Buen fin de año para todos. Ay, sí, un lindo de verano, verano. Sí. Mejor de 2017, digamos. Sí, que venga sí. mejor, que venga más esperanza. Bueno, nos escucharemos otro sábado, los dejamos con la conquista del pan.